En Radiocracia, hacemos un repaso de las voces que fueron noticia. La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz analizó el golpe de Estado en Bolivia, la autoproclamada presidenta Yanina Añez y la resistencia de los pueblos originarios. El problema es que la línea de sucesión constitucional se interrumpió y eh, está céfalo, el poder, desde el punto de vista constitucional. Solo una interpretación en, del Tribunal Constitucional, lo que se llama ejerciendo la función del control de la constitucionalidad, puede determinar qué puede pasar allí, eh, porque ellos no tienen mayoría. ¿Me explico? Las dos terceras partes, para poder aprobar incluso la renuncia de Evo, ...tiene que ser aprobada por el Parlamento, por las dos cámaras... ...entonces se les pone difícil porque no pueden conformar gobierno... ...desde el punto de vista de la sucesión constitucional... ...de acuerdo a lo que dice el eh, la Constitución de Bolivia en el artículo 169... El trío Ibarburu se presenta mañana en La Maroma. Andrés Ibarburu, bajista de la formación, invitó a la audiencia de Radio Cracia a participar del espectáculo que contendrá canciones de sus tres discos. Bueno, mañana vamos a estar ahí en La Maroma, en la cantina de La Maroma. Vamos a estar presentando los temas de, de, de todos nuestros discos, estos, estos tres discos que estamos sacando juntos y tenemos acá para vender. Este, y bueno, es, es una oportunidad de, de, de conocer este, una música montevideana Este, hecho por, por nosotros que tenemos, por suerte, un, un, una experiencia bastante rica de, de trabajar con, con la música montevideana y conocemos cierta parte bastante bien. bien. Y bueno, ojalá que les, que les guste y que lo disfruten. El siempre no aumentará el salario de asistentes terapéuticos hasta el 2020. Reclaman un incremento igual al que recibieron acompañantes idóneos, ya que el trabajo es similar. Hoy realizarán una asamblea hasta el año que viene, hasta enero del 2020, no va a haber novedades de un posible aumento para la hora de prestación que ahora está en cerca de 62 pesos cuando a los eh, terapéuticos, a los asistentes idóneos, que son eh, trabajadores que hacen el mismo trabajo que ellos, pero en las escuelas de la provincia se lo aumentaron cerca del 50%, ellos, este grupito de trabajadores, no han recibido ese aumento Y hoy se van a juntar a las cuatro y media de la tarde para determinar qué piensan hacer o qué van a hacer respecto a los reclamos que están haciendo, que por ahora son todos a través de los medios de comunicación y no ha habido una manifestación pública respecto a eso. El domingo 17 de noviembre en la sala ATP se presentará Ana, artista nómade antimonogámico, que Cobarrios, autor e intérprete de la obra, contó en Radio Cracia que la historia busca que nos cuestionemos sobre el consumo, el sedentarismo y las formas de amar